60 minutos para ti, para que disfrutes de toda la música local. Programa de busca música que también lo puedes escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 20 a 21 nada de 8 a 9 de la tarde en el mismo dial 100.8 Radio Zori Radia, pero eso sí, en re-difusión en repetición. ...y como bien sabrás y buscan música también en las redes sociales... ...tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter... ...en Instagram podrás disfrutar, podrás ver... ...las fotos con los grupos y solistas... ...que se pasan por los estudios... ...para presentar sus trabajos discográficos... ...y en Facebook y en Twitter... ...te damos a conocer las noticias más destacadas... La agenda de conciertos con sus respectivos carteles Videoclips y temas musicales Y por si eso fuera poco En cuanto concluya el programa hoy jueves Lo subimos tanto en Facebook como en Twitter Para que este programa lo puedas escuchar El día que más te guste A la hora que más te convenga Ya lo sabes, se ¿eh? busca música también en las redes sociales En Facebook, Twitter e Instagram Jueves 3 de octubre en directo Sábado 5, domingo 6 de octubre en redifusión, en repetición De 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde Euskal Música, tu cita cada semana Con lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Hoy vamos a tener visita por aquí Por los estudios de Berriozar y Retia Por el programa Euskal Música Vamos a tener la visita de Urts Que nos van a presentar ...lo que es su nuevo trabajo discográfico titulado Zabalduateak. Hablaremos por supuesto también de la trayectoria extensa trayectoria de la banda... ...y hablaremos de los conciertos, uno de ellos el domingo 20 de Cucurre en Tudela... ...dentro del Nafarroa Onies. Eso será dentro de unos minutos. Antes vamos a escuchar entre otros a Bastardix o por ejemplo a los Berriozartarras Mareas. Todo ello durante estos próximos 60 minutos, todo ello en el 100.8, en Berriozar y Racia, en una nueva edición del programa Euskal Música. Y vamos a comenzar con los Berriozar Marea, que están con esa extensa gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico a la Azoge, que volverá aquí a Iruña el 14 de diciembre al Navarra Arena. Pero es que los Marea también hacen eh, so, se han solidarizado con los pueblos afectados por las inundaciones del río Ciacos del pasado mes de julio. Desde la web una marea de granos de arena.com han abierto un número de cuenta para que todas las personas que así lo consideren puedan realizar sus donativos a partir de 10 euros. El 100% de lo recaudado será destinado a ayudar a los afectados por el desbordamiento del río. Los marea sortearán semanalmente un pack de merchandising del grupo por valor de más de 90 euros entre todos los donantes por otra parte, aún con el final de la gira se llevará a cabo unos sorteos especiales entre todas las personas que hayan contribuido durante esta campaña con sus donativos dos entradas dobles para los conciertos de Barcelona, Iruña, Madrid y Bilbo y como gran sorteo, un viaje para dos personas con estancia y entradas incluidas para el concierto de Milán del 5 de noviembre hablando de Milán, Marea Hará una gira para el mes de noviembre, el 5 de noviembre estarán en Milán, el 9 de noviembre en Berlín, el 10 de noviembre en Bruselas, el 13 de noviembre en Londres y el 17 de noviembre en París. Así que ya lo sabes interesante la propuesta de los Berriozartarras Marea. Y después de comentarte todo lo que está haciendo los Marea, con ese número de cuenta que han abierto para los pueblos afectados por las inundaciones del río Zidacos y los conciertos, la gira europea que va a dar en el mes de noviembre, nos quedamos con este nuevo álbum de estudio, El Azogue, y de él te extraemos los temas Muchas Lanzas y Pájaros Viejos. Con ellos, con los Berriozartarras Marea, comenzamos una nueva edición del programa Euskal Música. ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de esta formación de los barrios Zartarras Marea, el álbum El Azogue, ahí estaban los temas más concretamente, muchas lanzas,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 que la ponen en valor. Segundo proyecto musical para Iñaki Palacios esta vez con Murisca Dancha Taldea y de ese álbum Arria te extraemos los temas. Arria, tema que da titular al álbum Ikertu. Es novedad esta semana en Euskal Música. Pues ahí estaba sonando la música de Iñaki Palacios con este nuevo proyecto musical junto a Muliska Dancha Taldea, el proyecto musical segundo espectáculo disco llamado Arria y ahí estaban los temas Arria y Gertú y ahora nos vamos con Bastardix que a lo largo del 2017 empezó a componer sus primeros temas realizando una especie de punk celta de estilo marcadamente irlandés, a diferencia de un grupo convencional, en este grupo es el cantante el que compone en general las estructuras y melodías las canciones y luego los instrumentos pulen cada parte. Finalmente en 2019 publicaron su primer álbum titulado Herederos de Nadie, en el cual se incluyen 13 canciones, dos de ellas versiones y en las que se canta tanto en euskera como en castellano o en inglés El álbum ha sido grabado en Sound of Seedens por Julen Urzaiz y masterizado por Jonan Orrodica en catalán Studios Bastardick, Son Rubo a la guitarra y colos Corca al bajo, David a la flauta Ander a la voz Esti a la acordeón Asiel a la batería Joanes al violín Assyth a la guitarra Y coros Y Aaron al banjo Primer trabajo discográfico Para esta formación de Iruña Para Backstar Disc Del álbum titulado Herederos de Nadie Te extraemos los temas Penchatu y Veldurrade King No! Sonando dos de los temas incluidos En este primer trabajo discográfico Para esta formación de iruña Para Bastardix, el álbum Herederos de Nadie Los temas Penchatu y Veldurra de King Y ahora nos vamos Con un clásico de Urch El Kaizo, para abrir boca A lo que es la entrevista De esta banda de Urch ...que nos vienen a presentar... ...lo que es su nuevo trabajo de estudio... ...Sabalduk Ateak... ...antes nos vamos un poquito a publi... ...después escuchamos el tema Caixo... ...y a continuación... ...la entrevista en directo... ...aquí en los estudios de Berriozar y Ratia... ...en Euskal Música con Urch... ...Lore estilo peluquería... ...Plaza Sancho Albarca 1 Rochapea... ...Lore estilo peluquería... ...Unisex Hombre Mujer... ...Lore estilo peluquería... ...horario martes y miércoles... ...de 9 y media de la mañana... ...a 7 de la tarde...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 La formación Urch regresan con nuevo trabajo de estudio, Sabaldu Ateac. Ahí estaba sonando el tema con el cual se abre el disco, Uler Tu Nuen, eh, para hablar de este nuevo trabajo discográfico, de los conciertos, de cómo surge Urch. Tenemos con nosotros en los estudios de Berriozar y Ratia, en el programa buscar Música, a Xavier Camarero. Arracha León, buenas tardes. Arracha León, Arracha León. Eh, vamos a comenzar un poquito sobre los inicios de la banda, cómo surge, cómo se forma Urch. Bueno, eh, pues eh, unos amigos de, de la escuela en el año 88. Eh, hacíamos nuestros dibujillos en el pupitre imaginándonos <risa> <risa> imaginándonos cómo podía ser un escenario si tuvieras un grupo, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, empezamos a soñar eh, despiertos eh, y bueno, pues me imagino como la mayoría de los grupos... <risa> nosotros, bueno, tuvimos la gran suerte de poder contar con un local donde podíamos hacer ruido, ¿no? Como la mayoría de los grupos pues empezamos a hacer versiones de, de, de la música que nos gustaba y no teníamos mucha idea musicalmente hablando pero bueno poco a poco pues íbamos eh, haciéndonos con, con esos temas y a la vez pues eh, pues componiendo temas propios ¿no? uh -huh. y llegó un momento es pues, que en el que queríamos escucharnos a nosotros mismos y estábamos un poco cansados de darle al rec del radiocasete <ríe> y de echar para atrás y volver a escuchar la canción. Y bueno, fuimos a un estudio un fin de semana con la idea, sobre todo, de, de escucharnos a nosotros mismos. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, eh, ese fin de semana pasó y cuando tuvimos nuestra nuestra maqueta en nuestras manos, eh, la escuchamos y dijimos, coño, pues no suena tan mal, ¿no? Eh, sí, sí. Y pues con esta maqueta, en aquella época, pues bueno, era muy habitual el llevarlo a los bares y uh -huh. en los bares de vez en cuando pinchaban canciones de las maquetas, se vendían ahí mismo. Y bueno, eh, cogíamos el coche el fin de semana y distribuíamos las, las casetes por, por los bares. Y para sorpresa nuestra, pues de vez en cuando nos empezaron a llamar. Oye, que, que se nos han acabado los casetes, que ha venido una cuadrilla que les está gustando. Y a partir de ahí, pues empezaron a llamarnos... Eh, eh, estuvimos tocando algún conciertillo y en uno de esos conciertos nos topamos con Valerdi Valerdi eh, que en Lecaroz, en eh, uh -huh. Escalizondo, estuvimos tocando un concierto con ellos y cuando acabó el concierto se acercaron uno de nosotros y nos dijeron, eh, Pachi y Marino, Goñi, uh -huh. eh, ¿os gustaría grabar un disco con nosotros? Y, y la verdad que es ese día nos, nos asustó mucho porque no nos veíamos preparados nosotros tuvimos que esperar unos meses hasta ver hasta vernos eh, eh, como para como para grabar un disco les dijimos al final que sí y a partir de ahí pues bueno eh, tuvimos la gran suerte de poder eh, grabar discos y, uh -huh. y tocar conciertos y, y bueno la verdad que era algo inesperado desde el principio y, y nos hemos sentido siempre muy agradecidos. ¿no? Como bien decías, son banda nacida en 1988, el primer disco se leyó en 1992. Eh, ocho discos en total. Cuéntanos un poquito eh, la discografía sí Urch. Sí, pues eh, en el 91 grabamos nuestra primera maqueta, esa maqueta te he hablado. Uh -huh. En el 92, eh, eh, Kaitzaren Garasiá fue nuestro primer disco. En el 94, Auchastindus. En el 96, eh, Ainur Run, creo que fue. Eh, Eso grabamos con Gurt el eh, urgacíana mechequereñes luego hicimos un directo eh, que fue un poco la del final de una etapa un directo con dvd que fue mi motivo porque bueno era el final de una etapa en la que habíamos vivido unas experiencias muy, muy enriquecedoras para nosotros ¿no? y, y, y bueno eh, decidimos en ese momento pues que era el final de, de una etapa así lo sentíamos y, y así lo hicimos y bueno bueno eh, Después de ese, ese directo hubo un vacío, eh, un silencio de unos 10 años. Sí, porque como se dice, Urch ha tenido tres fases, ¿no? Digamos, hasta el 2003, uh -huh. luego regreséis en 2013 sí. y ahora en el 2019. Sí, bueno, realmente ha habido un, una parada que fue de 2003 a 2013. porque A partir de 2013, a través de un amigo, nos, nos juntaron en un ensayo eh, lo, con los originales del grupo... Y en ese momento se, se activó una chispa que no, no pudimos parar, ¿no? Eh, nos ofrecieron la posibilidad de tocar de grabar un disco y hacer unos conciertos y aceptamos. Y bueno, a partir de ahí no ha habido realmente parón. Eh, hemos estado tocando conciertos, pasa que han sido conciertos como muy eh, distanciados en el tiempo, uh -huh. ¿no? Hemos seguido componiendo, hemos seguido ensayando. Lo que pasa que sí que es verdad que ha habido muchos cambios. Eh, ya estamos con unas edades pues que no, no es difícil llevar a cabo esta, este tipo de, sí. de proyecto y bueno, eh, en el camino nos hemos encontrado con nuevos músicos, eh, siempre músicos que entendían nuestra nuestra música, nuestra filosofía y, y bueno, la verdad que ahora mismo me encuentro yo eh, con Dani Vicente que es el guitarra, con Jorge sí. Sánchez, bajo y Ander Hurtado de Saracho en la batería Con los que me siento muy agradecido porque, bueno, aparte de ser bellísimas personas, eh, son son músicos ya con, con experiencia y, uh -huh. y, bueno, estoy en una etapa ahora mismo que estoy aprendiendo mucho con ellos y, y muy a gusto. A pesar de haber tenido muchas dudas, porque con todos estos cambios tuve mi momento de, de, de tener que decidir no entre dejarlo o, o seguir adelante y, bueno, al final eh, se decidió continuar y, uh -huh. y aquí estamos. Porque lo, por lo que veo ha habido componentes nuevos para este nuevo trabajo de estudio. Eh, sí. ¿A qué se debe esto y por qué digamos, lo, estos eh, fichajes, ¿no? estos tres, como comentabas? Sí, eh, eh, lo que te comentaba, pues, al final eh, no es fácil mantener el ritmo de, de un grupo pues cuando quieres eh, tocar conciertos, cuando bueno. hay que preparar canciones nuevas... Y, bueno, pues por motivos personales de trabajo y familiares, pues bueno, eh, poco a poco se han ido descolgando, aunque les he tenido a la mayoría de ellos echándome una mano ahí en, en la sombra, ¿no? Pero, eh, y bueno, eh, pues cuando faltó Víctor, pues conocimos a Jorge... Uh -huh. Cuando faltaba Yosu, eh, venía Ander, también en Andoni, otro batería que hemos está muy a gusto. Y hemos ido conociendo gente, a Dana y Vicente, guitarra, cuando faltó Asier. Y bueno, al final, eh, no es la primera vez que ha habido cambios en el grupo, porque en la primera etapa ya Asier uh -huh. y Vítor tuvieron que marcharse y estuvimos a Javi, Estella y, y Richie Barrenechea. Así que bueno, ha sido algo como bastante normal el hecho de que haya habido cambios. Uh -huh. Pero bueno, se ha procurado mantener la esencia de lo que es eh, URTZ. Y, y bueno siempre son experiencias positivas y, y, y bueno tal como dice el título del disco zabalduateak no las puertas están abiertas uh -huh. eh, cambios en la formación y cambios también en las localidades no empezasteis como giúzcoanos <risa> ahora estáis más en vizcaya ¿no? como quien dice bueno pues sí <risa> eh, es verdad en este momento eh, ander Dani y Jorge son son mizcaínos, yo tengo familia también en Mizcaya, me muevo mucho por Mizcaya y bueno, para mí no es algo extraño, de todas formas como pienso que la música no tiene fronteras, uh -huh. pues bueno, eh, no, le, no le he dado importancia porque bueno al fin y al cabo somos músicos y, y da igual de dónde seas, que si conectas con, con eso que quieres expresar, y pues eh, es suficiente. lleno con este nuevo trabajo de estudios, Sabal Duateac, eh, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación, eh, cuánto tiempo habéis estado en el estudio. Pues eh, bueno, ha sido una manera de grabar bastante peculiar, yo no estaba acostumbrado, siempre habíamos ido a un estudio, empezar la maqueta, las bases, bajo, uh -huh. guitarras, luego voces, la mezcla y, y venga. Pero esta vez, bueno, en el local de ensayo Dani tiene un pequeño estudio y ahí estuvimos grabando una maquetilla para hacernos idea de cómo iban a ir los temas y como nos lo queríamos tomar yo eh, quería que los temas eh, quería que se que no faltara que no faltara ni sobrara nada en cuanto a eh, a tema instrumental y, y cuidar mucho las letras para que las canciones quedaran eh, dignas y, y bonitas, ¿no? Pues necesitábamos un tiempo ...las guitarras las fuimos grabando en el local de Dani... ...ahí cerca teníamos a Lorenzo Récords... ...a Hitor Ariño... ...el estudio que ya habíamos estado anteriormente... ...y por cercanía... ...pues bueno... Eh, ...grabamos allí... ...allí la, las bases... ...y, y bueno... ...luego ahí también en Vizcaya... pues eh, ...con Íñigo Echebarrieta y Musicón... Eh, ...terminamos de grabar las voces y, y la mezcla... ...ha sido un poco diferente... ...pero teníamos la necesidad de hacerlo así por para, para no tener esa presión de, de, de tener que acabarlo todo en un tiempo establecido y, y bueno, la verdad que, bueno, al final contentos con, con el resultado. Un disco, Sabaldo ATA, que tiene colaboraciones importantes. Por ejemplo, Iñaki Lazcano, también está Alex Arduy de Gatibú. Sí, bueno, Iñaki Lazcano le podemos considerar miembro del grupo. Es, es un amigo de la niñez que siempre... ...ha estado con nosotros y bueno... ...siempre ha tomado parte en las letras... ...tiene... ...es un, una persona con mucha sensibilidad... ...y siempre... ...nos ha ayudado a la hora de... ...de terminar de pulir... ...de, de darle... Ese, ...ese aire más... ...más más poético... ...más a, a las letras... ...y siempre he estado ahí... ...y con Iñaki me arreglo muy muy bien... ...somos grandes amigos... ...y luego por otro lado... Las colaboraciones, eh, sí, Alex Arduy, pues le, le conocíamos de la época de Esquichu, uh hubo eh, una etapa en la que coincidíamos en muchos conciertos, tuvimos que eh, compartir muchos escenarios uh -huh. y, bueno, la relación siempre ha sido buena y como lo tenía ahí cerquita del estudio, eh, esa, la canción en la que canta Alex, eh, cuando se compuso, pensé en él porque me daba la sensación de que de que le iba muy bien al tema y bueno, eh, vino con con gusto y lo pasamos muy bien, la verdad. Y luego Peio Ramírez, eh un violonchelista maravilloso, eh eh narrián nuestra balada, eh, tocó el chelo y la verdad que ha sido una experiencia eh alucinante. Ejemplo, yo no no había no había escuchado un chelo así de tan de cerca, no no, no lo conocía no lo conocía bien el instrumento eh, y, y me quedé muy sorprendido de es como una persona a través de su instrumento puede transmitir tantas emociones, tanto tanto tanto, ¿no? Eh, ha sido muy muy bonito la verdad. Mm. Un disco Sabaldota que en el cual no podía faltar las baladas clásicas de Ucht. Eso es, sí, yo creo que en ningún disco <risas> Yo creo que todos hasta el momento, hasta en la maqueta de los inicios, teníamos nuestra baladita. Y bueno, considero que así como nunca hemos cerrado puertas a la hora de, de, de elegir una canción, tanto en el estilo como en el tipo de, de, de letras, de arreglos, pues bueno, como la vida misma, pues eh, tenemos nuestros momentos de... de De, de, de alegría, de, de emoción de caña, de, de, de fuerza y pero luego también existen en, y todos uh -huh. pasamos por ahí por esos momentos más tristes, más melancólicos quizás más reflexivos ¿no? y las baladas pues bueno es un, es un tipo de, de, de canción de música que, que bueno ayuda quizás a reflexionar más y siempre hemos sentido esa necesidad de expresar también algo a través de las baladas ¿no? uh -huh. y bueno en este caso pues Arguía es la La balada 10 eh, temas incluyen en este disco eh, cuéntanos un poquito de qué van las letras bueno puede parecer que, que a lo largo de las letras hay una palabra varias palabras como corazón como el amor que eh, podría parecer que se repite ¿no? eh, y bueno y de, de, de alguna manera puede ser verdad que, que eso es así eh, es inconsciente, son son palabras que nos sale de manera natural y a veces parece que nos podemos repetir quizás, pero bueno, al final eh, las letras, estén hablando de lo que estén hablando, eh, siempre, siempre llevan consigo estos temas, ¿no? Eh, procu hemos procurado siempre al final de la canción eh, transmitir un, un punto de, de, de esperanza siempre, ¿no? A pesar de, de, la, de la experiencia de lo que esté hablando el tema. Y la interpretación siempre hemos preferido dejarla en manos de, del oyente, uh -huh. eh, porque bueno si, en muchos casos nos hemos encontrado con gente que nos ha dicho, oh, pues la canción que habla sobre tal, igual, eh, me encanta, y, y, y descubres que esa canción que tú habías compuesto realmente igual está hablando de otra cosa que diferente a la que tú habías compuesto. Eh, eh, querido expresar, ¿no? Y, bueno, el hecho de que cada uno pueda interpretar una canción a su manera y la integre en su vida de una manera diferente, pues es algo curioso y, y enriquecedor, ¿no? Es como un descubrimiento para nosotros mismos también. Y volvís, volvéis a la carga en 2019, lo he dicho con este Sabaldo Ateac, pero un disco que lo habéis sacado vosotros mismos. ¿No habéis querido discográficas? ¿No habéis querido...? Eh, bueno, más que no hemos querido ha sido... nos hemos visto... Eh, nos hemos visto arrastrados casi por, por la situación porque eh, con una discográfica sí que es verdad que tienes que llevar unos ritmos uh -huh. unos ritmos que quizás en este momento pues eh, se nos hacían un poco difíciles de llevar a cabo y el disco tenía que haber estado para Durango del 18 y al final veíamos que, que no íbamos a poder acabar las canciones como hubiésemos querido realmente no entonces... Eh, Decidimos en un momento dado eh, hacerlo por nuestra cuenta. De, de todas maneras, creo que ahora mismo hay muchos grupos que optan por esta opción y bueno, era una manera de, de conocer también este mundo y bueno, la verdad que con una discográfica se facilitan muchas cosas, ¿no? Hay, hay un trabajo hay importante de fondo que no se conoce y que, pero bueno, como experiencia está siendo algo positivo. Hay uno de los temas, el que vamos a escuchar ahora, el primer single, el tema No te vayas todavía, que salió el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, si no mal recuerdo. Ya, eh, te juro o sea, que fue una casualidad. Casualidad <risa> de la vida. Casualidad, <risa> absolutamente. Mira, eh, de hecho, cuando tuve que ir a un par de radios a hablar, uh -huh. yo ese día no sabía qué día era. No era, no sabía. Eh, cuando me empezaron con la, con la entrevista antes de la entrevista empezaron a hablar de que si el día de los sonámaros eh, yo no era no cons, no era consciente, no sabía que fue, fue mera casualidad eh, sí, de esas coincidencias que bueno pero bueno, se ve que tuvo que ser así ¡Ostua! <risa> <risa> De champita y No te vayas todavía hey, hey! Solo te quiero besar hey, hey! No te vayas todavía hey, hey! Envenena mi no te vayas todavía no te vayas todavía solo te quiero Seguimos con Xavier Camarero, voz y guitarra de la formación URTS en el programa Buscal Música de Berrizar y Rati Vamos a meternos a hablar un poquito de los conciertos. ¿Cómo tenéis presentado dispensado presentar el disco? ¿Vais a incluir los 10 temas del disco? ¿Vais a tener los clásicos como por ejemplo el Kaixo que no debe faltar? Sí, bueno... Eh... Hicimos una primera presentación en Vizcaya, que fue muy bien, eh, esto en la Sala Bilbo Rock. En verano hemos estado tocando algunos conciertos en plazas, en Iparral, en Vizcaya, en San Fermín, estuvimos también. Mm -hmm. Y bueno, ahora en esta segunda etapa, ahora en, en septiembre-octubre, estamos eh, haciendo unas salas. Hemos estado en Gasteiz, eh, hemos estado en Donosti este sábado pasado y la verdad que la experiencia está siendo muy buena presentada. Eh, Ha habido muy buen ambiente, se acerca acercado gente y, y bueno, está siendo una experiencia rica y, y bueno, en Nafarroa ahora mismo eh, vamos a estar en Tutera, en nafarro Oñez, uh -huh. y la, el 25 de, de octubre, Nafarroa Oñez es el 20 de octubre y el 25 en Le Keitio vamos a estar, esos son ahora mismo los conciertos más cercanos, uh -huh. Y bueno, los conciertos están siendo, pues eh, hacemos un repaso a, a canciones nuevas del disco, pero siempre junto con canciones de toda la vida. Y, y bueno, en las salas, pues eh, están siendo un concierto un par de horitas así muy muy intensas. Uh -huh. Y bueno, hemos procurado hacer un repertorio pues que abarque un poquito la esencia de del grupo con diferentes momentos, dando la importancia a la fuerza y también a la, a la delicadeza, ¿no? ¿Y que nos vamos a poder encontrar en Tuterán, en La farronías ¿Concierto gratuito dentro de la fiesta de las chicas Sí, Tolas? bueno, eh, pues no sé, <risas> es de día, es, es una fiesta, es diferente, diferente a una ¿no? sala. Es. Entonces, bueno, pienso que nos tendremos que adaptar un poco a la situación, ¿no? <risas> eh, pues eh, procuraremos más que más que una escucha así de temas nuevos que alguno caerá seguro, pues bueno, intentaremos ya que es un día festivo pues intentar aportar un poco de fiesta también a uh -huh. a, a la fiesta <risa> eh, Retrocediendo en el tiempo, ¿cuándo fue la primera vez que Urch, más concretamente esta vez eh, Xavier Camarero se subió encima de un escenario? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue eso es uh, Pues eh, pues mira eh, antes de sacar la maqueta hicimos como tres o cuatro conciertos pues eso sería en el 90% y eh, tendríamos 18 19 años más o menos y ahí empezamos eh, el primer concierto recuerdo fue en el gasteche de pasa y ancho uh -huh. y ese día no dormí eh, <risa> me metí en la cama y, y, y no podía dormirme porque lo que había ocurrido ese día fue, fue bestial, ¿no? mágico sí. fue bestial sí sí sí todavía bueno esa sensación de, de estar mostrando delante de público que no conoces la eh, uh -huh algo propio algo que, que ha surgido en el local con tus amigos y uh, la verdad que fue muy muy grande muy, sí, y lo recuerdo con, como si fuera ahora el disco ya está en la calle de qué forma se puede conseguir de manera física bueno pues está en, en las tiendas está en tiendas ya si sí, eh, se puede encontrar en, en las tiendas de el care uh -huh. y en No sé, ahora mismo la verdad que ando un poco perdido de, de el tema de, de tiendas donde mm -hmm. se venden discos porque antes sí que había muchas tiendas eso, pero hoy día eso. está el tema un poco más complejo mm -hmm. a través de internet también se puede conseguir pero bueno, eh, hoy día como buscando un poquito así en internet es fácil mm -hmm. saber dónde se puede... Mm -hmm. Y adquirir? habéis editado también un videoclip de uno de los temas del disco, el tema... Gusquita en Verón, cuéntanos un poquito cómo fue la grabación del videoclip, dónde fue grabado. Bueno, pues pues eh, pues bueno pues esto también fue grabado en Vizcaya. <risa> <risa> Faltaría más. <risa> y bueno, eh, la verdad que la canción estaba, estuvimos hablando con Aitor de, de Town, que son los que hacen los vídeos, y él nos sugirió una idea que a mí en el principio me parecía un poco complicada ¿no? de, de, de hacer porque en unas, unas imágenes que, que, que yo no, no pensaba que pensaba que, que bueno que era como muy complicado de hacerlas la eh, realidad ¿no? y bueno confiamos en, en su criterio en su, su él estaba muy seguro de que, que iba a quedar algo bonito y la verdad que nos hemos quedado muy satisfechos con, con el resultado sí eh, es un Es una canción alegre y, y bueno, eh, el tema invitamos a la gente a que vea el videoclip de eh, Ust y Tambero sí, uh -huh. hasta el final, ¿eh? Sí. <risa> y antes de ir acabando con la entrevista, ¿algo que me ha dejado? ¿Qué quieras decir? Pues eh, pues la verdad que nada, eh, he dado las gracias eh, uh -huh. por a, por invitar por invitarnos a venir aquí a vuestra radio y, y por presentar nuestro nuevo trabajo uh -huh. y por pinchar... Es. estas canciones eh, mostrar el agradecimiento y, y laster arte eh, pues xavier escar y casco para unido suerte con el disco suerte con el digamos ahí ese conciertazo del día 19 de octubre en la farroní y nos vemos pronto muy bien escar ygasco I Con entrevista que hemos realizado a la formación URTS para presentarnos su nuevo trabajo discográfico Sabal Duateac, para hablarnos de la trayectoria musical de la banda y para hablarnos de los conciertos, que sabes que el día 20 de octubre estarán en el Nafarrón vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música la edición de un jueves 3 de octubre en directo, sábado 5, domingo 6 de octubre en redifusión, en repetición. Hemos escuchado a los Berrios Artarras, Marea, con ese su último trabajo discográfico, la Zogue, los temas Muchas Lanzas y Pájaros Viernes También hemos escuchado a Añaki Palacios y a Bastardix con el álbum Herederos de Nadie y la entrevista que hemos realizado a la formación Urch. Recuerda que dentro de 7 días volvemos a compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Inglaterra no te recordarte que este próximo domingo 6 de octubre se celebra el Kilometroac en Saaus y que el lunes el 7 de octubre el Drogas estará en Fenac de la Morea, ya que habrá showcase y firma de discos a partir de las 6 de la tarde. El Drogas presenta su nuevo disco Quíntuple... Solo quiero brujas en esta noche sin compañía Estará firmando discos y tocando alguna canción en acústico Lo dicho, será el lunes 7 de octubre en FENAC de la Morea Nosotros nos vamos, recuerda Dentro de 7 días tienes una cita Con todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria De 20 a 21 horas de 8 a 9 de la tarde Hasta entonces, saludos, agur zar irrati